Señales del fin del mundo. Agosto 2019. Sigue habiendo señales del fin del mundo. Y nos das cuenta aquí, Javier Sollano. Muy buena, Javier. Hola de nuevo, ¿cómo estáis? Oye, Javier, las señales Dime. que había antes, lumínicas, ¿eras tú? Esta no, mira, siguen. En... En esta casa rural ostras, está encantada. ¡Ostras! No han dejado de encenderse a pase. es que Una casa rural fuera. con bombillas. ¿Dónde se ha visto? Claro. Bueno, ¿eh? ¿Qué quieres que ¿Solares? Sea? Solares. Esto debe ser el acumulado. El agua, el acumulado. agua no, el agua no, ¿eh? El acumulado. <ríe> claro, claro. Bueno. Pues vamos a hablar como Silvia... Mundo... Como, como Silvia está hablando de festivales, vamos a hablar algo muy asociado a festivales. A ver. ¿El, el qué? Peligro, oh, joder, peligro, peligro. Oh, joder, ya te has pasado. Drogas. <ríe> en drogas en drogamientos <risa> Como decía mi abuela que en paz descanse he visto en la tele unos drogadizos unos en drogados <risa> <risa> unos en drogados ¿no? Bueno, cuéntanos por, por qué falla bueno, el vamos a ver de el drogas. control de drogas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 uno de los eh, efectos secundarios Adiciones. es la adicción, evidentemente. Bueno, pues todo este eh, en esta reunión de Viena sí, de No No solo la adicción, sino lo que conlleva y todo, todo lo demás. Eh, eh, los expertos que se han reunido, se reunieron en el mes de marzo en la ONU, han, han, han eh, destripado, por así decirlo, la situación de, estoy, de, de estoy, las es drogas... Es que me estoy imaginando una cosa, pero sigue sigue que luego te lo como. No, Y entonces eh, eh, han visto que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 Te condenan. Pues resulta que, aunque no estés consumido allí ni lleves, pero esos restos que pueden llevar en tu eh, en, en, yo que en el bolsillo del pantalón, por ejemplo, algún perro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 meterse en lo que es la libre autonomía de cada país en legislar internamente lo que lo que cada país. Claro, lo que, lo que, o sea, es lo que me considero. estaba imaginando cuando estabas comentando esto, que en la reunión de la ONU que habían hecho una cata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 yo no habría, sé no sé no no tengo habría que, que distinguir droga, dis entre droga la consume y la que más que, se produce que, porque, como sabéis aquí en España es uno de los países más importantes productores de opiáceos en el, el, el laboratorios Abelló históricamente de la familia el, el actual propietario eh, Juan Abelló vendió esa, esa esa rama hace relativamente poco precisamente por la